Bueno, este encuentro de adolescencia reúne a adolescentes de las localidades de Viedma, El Cóndor, San Javier, Guardia Mitre y General Conesa. Es una propuesta que estamos desarrollando en conjunto con Lotería de Río Negro, el Ministerio de Educación. La CENAF y la Agencia PASA, la Agencia de Prevención y Asistencia a Adicciones, y que busca un espacio de encuentro entre pares, entre adolescentes, para、eh, debatir sobre temáticas propias de su desarrollo personal, de sus edades y、eh, cuestiones. Que、eh, son parte de su realidad actual.、Eh, lo que se busca es dar un espacio a la palabra de las adolescencias, escuchar cómo piensan ellos resolver esas problemáticas que viven y qué necesitan de los adultos en el acompañamiento de su proceso.、Eh, este foro está destinado para adolescentes de tercer año de las escuelas de las SRN y tiene una estancia de pre-foro. Donde a través del espacio de vida estudiantil se genera una jornada de trabajo sobre esos ejes temáticos seleccionados, que son ejes que trabajamos en conjunto los diferentes ministerios, y cuando las,、eh, de esos espacios de encuentro en el espacio de vida estudiantil. Eh, se seleccionan 15 adolescentes por escuela, más o menos, para que puedan participar en el foro que va a reunir a 150 adolescentes, donde van a problematizar algunos de los ejes ya trabajados, pero van a generar una instancia de proyecto institucional para pensar cómo ven ellos la posibilidad de trabajar esa temática, ¿no? Generar un insumo entre adolescentes, entre pares. Eh, donde los adultos nos van a requerir acompañar para cierta propuesta. Lo que buscamos es que se pueda armar un insumo provincial de diferentes propuestas que se van generando en distintas regiones. Hace dos meses hicimos el Foro de Participación Juvenil a Adolescente, tuvo nuestro compromiso en San Antonio y reunió a la zona atlántica, las localidades de San Antonio, las grutas, Balcheta, Sierra Grande y diferentes parámetros. Y esto se va a ir replicando. El 16 está la fecha programada acá en v i e t m a y el 23 está estimada la fecha en Valle Medio que reuniría a localidades desde Río Colorado hasta Darwin. Bien,、eh, vos bueno, decías bien: primero se hace un preforo y ahora bueno, se juntan aquí. ¿Cómo, ¿Cómo está coordinado? ¿Quiénes se juntan con ellos para bueno, ver cuáles son justamente la, las preocupaciones o lo que sale ¿no? de esos encuentros? Bueno, la. La posibilidad de estar generando esta articulación interministerial nos permite bueno, poner en la mesa qué, cuáles son las necesidades, qué ejes podemos profundizar. Entonces, bueno, tenemos al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia, a la Lotería de Río Negro, a la agencia. Bueno, buscar esa voz de, de los que estamos generando propuestas、eh, para las adolescencias y poder plantearlas en algún proyecto como este. Eh, esto nos permite, digamos,、eh, fortalecer las líneas transversalmente y qué es lo que se busca en las articulaciones interministeriales. Bien, bueno, entonces preparándose, imagino, para este próximo 16, donde 150 chicos van a estar aquí en nuestra ciudad, ¿dónde se va a estar realizando? Estamos muy agradecidos también con el municipio. El está programado para hacerlo en el programa Anti-Ruggeri. La municipalidad va a acompañar con las cuestiones logísticas, de traslado de las a d o l e s c e n c i a s de esta localidad. Bueno, cada municipio también y comisión de fomento está predispuesto a garantizar el traslado de las adolescentes. Digamos que. Todos los que somos el órgano ejecutivo acompañamos、eh, para poder concretar esta propuesta. Y bueno, es una propuesta que tiene un horario de 10 a 16 horas, donde hay espacios de recreación y juegos cooperativos y instancias de reflexión y trabajo en grupalidad.